Directamente acompañándonos a nosotros, directamente desde el 787, ya tú sabes. Ellos no están más en la banca rota Olvídate de Broken Famous, porque ellos son ñejo y Dalmata. Dímelo ñejo. En la que hay, Blanco. Ya tú sabes. Aquí, bien por allá? Sí, todo bien, ya tú sabes. Aquí oh, en Alto Calibre Radio Show, gracias a ustedes, te estamos, ¿verdad? Eh, dándole al público la música que ellos nos piden aquí a diario, gracias a un disco como el de ustedes, ñejo y Dalmata Broken Famous. Cuéntame de ese disco, ñejo. Nata Brocarol. La parte. no la segunda parte puede ser Nada Brocaro o Steel Bro no, no Steel Bro de aquí seis meses Steel Bro o Nada Brocaro o sea pero ahora ya tú sabes que lo, eh, ahora que lo, eh, la gente los conoce más exacto estamos aquí papi estaba aquí salió la voz mi ahorita pues estoy editando un videito eh. Haciendo un videito de, no sé si escuchaste el disco completo, una salsita que, una salsita que grabé ahí Bueno, estamos haciendo creo no sé yo, no lo oído. creo yo que el disco trae 21 tracks, ¿verdad? Sí, sí, la número 16 es un tema de salsa que hice Estamos editando aquí un videito que lo estoy haciendo del ground Uy, ya tú sabes, eso es nada más, oye, pero cuéntame yo, este, ¿ya por fin? Lo que todo mundo estaba esperando, bro, campemos en la carretera, cuéntame, este, ¿quiénes fueron los productores? Mano, bien contento, bien contento. Los productores fueron DJ Nelson, este Nelly, Tiny, Yancha, que es un pana mío de acá de, de Ponce, que me lo traje para acá para Carolina para que iba a girar, está bien pegadito por acá, tenemos a Elio Elio Flow, Elio Elio Feliciano, el mago de O. Tengo a DJ Guasi, DJ Guasi que es de Ponce también. Y... Más nadie por ahí no, te... también hizo par de vista, Sí, sí, sí se te, olvidó, se te olvidó también alguien Que estuvimos aquí entrevistando El pasado viernes A Dani Fornaris Ah, ya lo Dani Fornaris, hermano Ese hombre, muchacho, el killer Así que ya tú sabes a 21 tra... 21 traste y no fui nada Eso es así. Oye, el que no lo ha conseguido, ya tú sabes, carchaquealo en la tienda preferida de ustedes. Ya tú sabes, en cualquier disco tienda que se te haga más cerquita, mira, ve para allá porque ya está Broken Famous en la Qué carretera. Chato, mi lema es, mi es blanco, piratealo, si no, si no es ir a la tienda, piratealo, Ay, carjaquealo en el internet, pero entiende, tan pronto pase por la tienda y lo vea, lo compra original. Obligado. Ya más, tú... mira, la, la línea es pirateano. si no te gusta, te quedas con el pirateado, <risa> Pero yo sé que vas a tener que sentar para la tienda, papi, porque, entiendes? Está bien bonito, el, el disco está bien bonito, en verdad. No, y te digo una cosa, los comentarios en el internet, señor, no sé si has tenido tiempo de meterte en el internet, porque has, has estado viajando, hemos visto en tu MSN, que has visto Colombia, que si, pues, un montón de sitios, este... Y no, llegamos a Honduras ayer. Mira, pai, eh, tu disco es... El mejor que ha salido ahora en estos últimos dos o tres meses, el deño Juidar, Mata. Sí, están diciendo eso, en verdad. Yo me paso en internet metido. Y no me, yo no yo mismo no me, yo mismo no me no escribo nada de eso, ¿entiendes? Yo me meto a su que no se creen que yo me meto. Ni <risa> ni No, no, gracias hablando bien bonito del disco, en verdad. Yo, yo sé que, que que la gente le va a gustar, está bien hecho, en verdad. Mucho cariño, muchos años de esfuerzo ahí. Oye, para toda esa gente que están, ya tú sabes, que no sean en Puerto Rico, en Estados Unidos, que es donde primero llega el disco, para toda esa gente que están por allá en Latinoamérica, pre, eh, dime quiénes salen ahí de featuring en, en, en los discos de ustedes, de ejo y dálmata. Ahí sale Arcángel, que está en el, en el tema de promoción ahora mismo, algo musical, que le hicimos videos, tenemos a Tego y a Jorge, en una canción conmigo. Tengo a Chinonino y Betén, que son mis, una de mis canciones preferidas. Y a los rabanes con Dalmas, te el Pasarela. Uy, ya tú sabes. Y a los rabanes. Ave María, pues mira, este Ñeote, ya tú sabes, esto yo sabes que yo tengo mi programa aquí por Telemundo, tan pronto que tú termines el videíto ese, envíalo para acá, tú sabes, para pautarlo como no, siempre. Te voy a enviar, te voy a enviar, te voy a enviar. Si no, tengo ya el de, el de te voy a enviar de algo musical y tan pronto termine el aquí con esa salsita, te lo voy a enviar, te lo voy a hacer llegar y necesito que me haga llegar el videíto allá de... de Tan, papá. <risa> bueno, <risa> yo te lo hago lo llegar, yo te lo hago llegar, digo si estás dejado. No, no, no, pero me, no, porque yo no soy enseñarle a nadie, <risa> para saber y poder ya tú sabes que no lo que sucedió underground, <ríe> oye Neo, de verdad que yo te doy las gracias porque estás aquí compartiendo sabemos que está un poquito mejoradito ya tú sabes eh, Ahí. Eh. Sí, la nena esa, la nena esa cuál de todas, cuál de todas la amiga la amiga esa de nosotros que estaba allí vacilando ah bueno tanto ahorita, tanto ahorita en el video yo te voy a hacer llegar el video para que tú lo veas la más suelta uy ya tú sabes de luquillo, sí, de luquillo oh. esa era de luquillo sí. me dijo Teo, oh, ah, de muquillos, ¿verdad? Dice, <risas> ah, no te la conocen bien. Ah, ya tú sabes, jangueando en todas las... la, la andeando en todas las discotecas, esto es mío, esto lo controlo yo Ñejo, así que cuando usted venga para acá, para Tampoco Orlando, usted me dice que yo te la llevo ahí en limusina, <risa> Uba, no, sí, en la casa. mira pues presentate este tema, ya tú sabes, junto a LT y Chinonino, ya tú sabes que es de los que mucho ha dejado de hablarles, este aquí en el internet, y no, y uno de los preferidos, no, ese, ese, ese es el tema del disco, si venimos a ver, ese es el tema del disco, y Chinonino y LT entienden que, que son súper, entienden, una super estrella, porque tienen el talento de cualquiera otro, pero que no están, entienden, O sea, como este, no están, están al nivel de cualquiera, pero te digo en cuanto a promoción y eso, que no me vaya a confundir. No, no, se, se, o sea... Tiene que ver con el nombre, porque si venimos a ver son como los under top, porque no están al tope con otra gente, que, ¿entiendes? eso es así. Y eh. el tema que entiende Tiene ¿sabes? El tema como tal es espiritual, porque cuando yo lo oigo, y hacerlo con ellos, ¿entiendes? El tema, casi ese viene siendo el tema que se Chino Nino, chino Nino y el, chino, Nino, el, y el, ñejo con el Uf, Uff, ellos vienen Uf, siendo... No, ellos vienen siendo lo que fue ñejo y Dálmata, ya tú sabes. Desde hace mucho tiempo con DJ yo, que yo siempre dije, oye, estos muchachos tienen talento, tienen lírica, pero no fueron hasta ahora, hasta hace uno o dos años que explotaron bien duro. Así tú crees que le vaya a pasar también a esos muchachitos, no, a Chino, chino Nino. Y ya, ellos están por ahí, tienen por ahí, yo sé que ellos tienen los de ellos, ¿entiendes? Pero que viene más pesado. Uy, ya tú sabes, oye, pues ejo, de verdad que no te quito más tiempo, sigue trabajando en lo tuyo, me lo haces llegar cuando tengas tiempo. Y bueno, y aquí está la canción de Chino Nino LT, ejo, por aquí por Alto Calibre Radio Show, oye, si tienes el CD pirateado, pasa por la tienda, oye, llévate el original. Y como dice ejo, si no te gusta, quédate con el pirateado. <ríe> Esto Ale, es Alto, papi, Calibre. Que, Alto Calibre Radio Show, el plano disturbado de me cuida, papi, saludando a esa gente que está escuchando tu programa. Yeah, sí, que yeah. es un Se le quiere de gratis